Capítulo 2. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Reum y Baana. El número de los varones del pueblo de Israel, Los hijos de Paros 2172, los hijos de Zefatías 372, los hijos de Ara 775, los hijos de Paad Moab de los hijos de Jesúa y de Joab 2812, los hijos de Elam 1254, los hijos de Satu 945, los hijos de Zacay 760. Los hijos de Bani, 642. Los hijos de Bebai, 623. Los hijos de Asgad, 1222. Los hijos de Adonicam, 666. Los hijos de Bigvai, 2056. Los hijos de Adin, 454. Los hijos de Ater, de Ezequías, 98. Los hijos de Besai, 323. Los hijos de Jora, 112 Los hijos de Asum 223 Los hijos de Gibar 95 Los hijos de Belén 123 Los varones de Netofa 56 Los varones de Anatot 128 Los hijos de Asmavet 42 Los hijos de kiriath Jearim, Cafira y Beerot 743 Los hijos de Ramá y Heba 621 Los varones de Mikmas, 122. Los varones de Betel y Ai, 223. Los hijos de Nebo, 52. Los hijos de Magbis, 156. Los hijos del otro Elam, 1254. Los hijos de Arim, 320. Los hijos de Lod, Adid y Ono, 725. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Senaa 3.630 los sacerdotes los hijos de Gedaías de la casa de Jesúa 973 los hijos de Imer 1.052 los hijos de Pasur 1.247 los hijos de Harim 1.017 los levitas los hijos de Jesúa y de Cadmiel de los hijos de Odavías 74 los cantores los hijos de Asaf 128 los hijos de los porteros los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita, los hijos de Sobai, por todos 139. Los sirvientes del templo, los hijos de Sia, los hijos de Azufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Siaa, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Acub, los hijos de Agab, los hijos de Salmai, los hijos de Anán los hijos de Hidel, los hijos de Gaar, los hijos de Reaía, los hijos de Resin, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, los hijos de Besai, los hijos de Asena, los hijos de Meunim, los hijos de Nefusim, los hijos de Bagbuk, los hijos de Akufa, los hijos de Arur, los hijos de Baslut, los hijos de Meida, los hijos de Arsa, los hijos de Barcos, los hijos de Cisara, los hijos de Tema, los hijos de Nesía, los hijos de Atifa. Los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Peruda, los hijos de Jaala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Atil, los hijos de pokered Asebaim, los hijos de Ami todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Estos fueron los que subieron de Telmela, Telarza Kerub, Adán e Ymer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje si eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía los hijos de Cos, los hijos de Barsilay, el cual tomó mujer de las hijas de Barzillai, Galaadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogía si no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio, y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Toda la congregación, unida como un solo hombre, era de 42.360 sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran siete mil trescientos treinta y siete, y tenían doscientos cantores y cantoras. Sus caballos eran setecientos treinta y seis, sus mulas 245, cuarenta y cinco, sus camellos cuatrocientos treinta y cinco, asnos seis mil setecientos veinte. Y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios para reedificarla en su sitio según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra sesenta y mil dragmas de oro cinco mil libras de plata y cien túnicas sacerdotales y habitaron los sacerdotes los levitas, los del pueblo, los cantores los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades y todo Israel en sus ciudades